Y ciertamente revelamos la Torá como guía y luz mediante la cual los profetas sometidos a la voluntad de Allah juzgaban entre los judíos, así como sus sabios y rabinos por ser ellos custodios del libro de Allah, la Torá, y testigos de la verdad que contenía. No temáis pues a la gente, y temedme a mí, y no cambiéis mis preceptos por un vil beneficio. Y quienes no juzguen conforme a lo que Allah ha revelado serán los verdaderos incrédulos.